y la radio de la estamos día más Un día más el Este programa de capital y panetra En el centro de Radio Tras En el 105 de la FM En el de la telepulgadora En el centro de Radio En En el centro de Radio En el centro de Saludamos como siempre también A las audiencias De Radio para en la Comarca Sí, de el último vamos a a programa, pues vamos a llegar a de la hora de ese festival musical que tuvo lugar el. Pas ben een semana. van mijn handen Las 15 de agosto tuvo lugar ese eh, festival ahí en las si afueras de Lima, ese se partido en Fupán, en Bueno, pues el arranque fue un poco accidentado por, por una tromba de agua que cayó una hora antes que de que salir las puertas, Hace de tras unos minutos la apertura de puertas por el trabajo de la organización y los equipos de empresa pudieron pues, habilitar el espacio lo suficiente para eh, que los conciertos arrancaran en su horario previsto. <tose> un pequeño repaso a lo que fue el Rago de la Artija 2024, pero como siempre arrancamos eh, con música, pues vamos a escuchar un tema musical, en este caso un tema de que te calles, acompaña, de varios grupos, el de la Lama Blanche, de la Maniberg Blanche, de Balkan Paradise orquesta, y de Trapeya, de Trapella, eh, la música y la participación de este tema que nos sirve para introducir el programa de hoy. Er moet que hay quien je doen? lo hace je doen? Wat lo que doen? Sí. su último trabajo en antiheroína y, y vamos a, a, a, a la antigua decíamos el eh, jueves 15 de agosto comenzaba ese festival y bueno, ese día podíamos pues, eh, escuchar entre, entre mucha gente a Muchachito del de infierno que había estado la semana anterior aquí en Shishon la semana anterior y que pues, vamos a repetir a escuchar al muchachito está en todos los sitios En la biblioteca de calles también estuvieron ahí el grupo alferrines eh, formado por la vocalista Sombra, la vocalista Anatolio de la Bajesta sus mensajes a los feministas y poderosos. que llevan ya desde el año 1987, de, de, bueno, pues haciendo ese público urbano si, no, no, ¿no? eh, con muchos cambios en la información a lo ¿no? largo de todos estos años, como puede ser muy normal, y bueno, actualmente eh, Juan la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 dan zal daar een configuratie doen die een het niet een sus plazos y su selección de hits que hacen una referencia público y empezó ahí la caparrilla y después de esa pues, noche la noche jueves y vamos a escuchar también el tema bueno pues que, que viene de la propia trapella Lázaro de sus últimos en remix La moneda ya que trengaste una hora dos golpes al día y en más despertar para las tias y en vida y en diu que la fiesta sea y en más pasar y patia y patia comerse la pastía y viviría ese día no de la farra ya da la, la plaza en yo en carro no el que digo el que digo wel Hola, hola, soy Juan Sánchez. Estoy... Uy, os por ahí una voz... extraña. ese viernes de Rabo Lagarteja y empezamos hablando de Daki D'Arrida una mañana de Escapón, un creyente de ámbito de que formada en el año 2023, pues el año pasado cumplía 20, 20 años una banda con la que tuvimos la oportunidad de charlar hablamos con Gabriel, guitarra principal y con el, su el saxo y también las voces Pues escuchamos eh, la entrevista que pudimos realizarles... ahí en, en el propio Rabo de Marteja con Daki de Arria. Pasando en los bueno, pues panes, aquí en trabajo de trabajo ...estamos con Rabri de Daki de, de Ría y Anso. Anso, también de Daki de, de Ría, eh, ...con los que vamos a charlar un poco así rápidamente... ...porque dentro de nada van a, van a escenario... ...ya dentro de poquito y bueno, no podíamos perder esta oportunidad de, de charlar... ...sobre todo después de esos ya más de 20 años que lleva la querida Ría en los escenarios... ...y, y haciendo una música que, que nos encanta en Radio Crash y en el programa Maravillo especialmente... Eh, ...lo primero, bueno, hablar de ese, de ese último disco, de ese 20... Eh, Es, bueno, hacer todo un reconocimiento a toda una carrera, pero cuéntanos un poco, contarnos un poco cómo es eh, la vivencia que tenéis después de, um, antes de hablar del concierto en sí, que también os preguntáis sobre él, pero sobre esta presentación del disco 20. Pues bueno, la verdad que está siendo una experiencia súper bonita porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Después de una gira como la del año pasado, eh, grabando en directo y, y eso, celebrando los 20 años, pues era un poco, bueno, y punto y punto seguido. Y nos hemos encontrado que el público responde más que nunca, nosotros estamos también en un momento personal, creo que todos con una inercia muy buena Y la verdad que está siendo un año muy bonito, que nos está sirviendo para valorar mucho todo el trabajo que hemos hecho hasta durante estos 20 años, ¿no? Y para ahora saborearlo, y como siempre decimos, pues el futuro nunca existió, vive el presente, en ello estamos, tío eh, ¿Qué queda de la de, de que arriba de hace 20 años o casi 21 ya? ¿Y qué cambió? Porque ahí.. Sinceramente queda todo y cambió todo. Es difícil explicar, pero la esencia sigue siendo la misma. O sea, Gabri lleva toda la vida. Yo casi, <ríe> y aunque cambiemos músicos eh, que la esencia sigue siendo la misma, cambian, la, cambian personas, pero la esencia sigue siendo igual y siempre mejorando, ¿no? eh, a, nivel, a nivel anímico, no a nivel vida, a nivel vital sobre todo. Sí, además, eh, bueno, ha cambiado la formación varias veces, en 20 años, bueno, poco a poco, ¿no? se va uno que no puede continuar pues porque la vida se lo impide, pero llega otro tal, y hemos ido así solapando los huecos que nos dejaba la gente a veces, Pero sí que es cierto que en la pandemia hubo una renovación de entraron 5 músicos nuevos, o sea, se fueron 2 y entraron cinco eh, ampliamos la formación y esta nueva formación nos está dando mucha alegría, mucha, mucha, mucha vitalidad en el escenario además y está como mostrando lo que, lo que igual imaginamos cuando empezábamos, de guajes, eh, metí guajes en la entrevista, viste, <ríe> es lo que imaginábamos, ¿no? y ahora como te decía antes, pues lo estamos saboreando, queda, lo lo he dicho muy bien Ancho, queda la misma esencia del principio, depurada tras 20 años, y también eh, una evolución, eh, creo que la Quidarría empezó de una manera, ...y situada a nivel musical y también a nivel político... ...pues ha ido evolucionando ideológicamente... Eh, ...y también prácticamente, ¿no? Eh, hay que recordar que empezamos cantando en castellano, por ejemplo... ...y un momento en el que nos dimos cuenta de que... Eh, ...estábamos cantando contra el sistema capitalista... ...contra la globalización... ...y contra el mundo este que nos han impuesto... en, en... el gallego, el gallego sí. siempre por todos lados... ...con la bandera de Galicia por... ...siempre, guerra... pero en un idioma que no era el propio de nuestra tierra, ¿no? ¿Había una incongruencia ahí? ese paso pues lo vimos ya hace una década o más y, y como ese muchos, ¿no? hemos aprendido a decir las cosas tal vez de una forma menos directa o de una forma más elegante pero seguimos con nuestro mismo mensaje y nuestra misma filosofía de vida ¿Y siempre había un miedo a que... Es que o, galego, ¿O galego no lo va a entender fuera de Galicia? Para o sea, nada. Además esa es una cosa que también en Asturias pasa mucho, que los grupos asturianos que cantan en asturiano les cuesta mucho salir fuera, vosotros bueno, tenéis todavía bastante suerte en ese sentido o bueno enganchasteis ahí con un sí, público. Exacto, exacto, y cuando decidimos hacer el cambio ya todo a Gallego y demás, eh, venir a sitios como, bueno, ahora Villena, aquí en Alicante, Valencia y demás, y ver que las canciones en Gallego las siguen coreando y siguen siendo igual, eh, eh, es, tío, esto es increíble, ¿sabes? Somos un poco de artistas. Totalmente. Eh, viendo, pasó casi un año ya, pero bueno, los que pudimos, tuvimos el privilegio y el lujo de disfrutar en las Revenidas de ese concierto que da, da lugar al disco eh, todavía lo tenemos ahí, recuerdo muy importante muchas cosas, pero para vosotros ahora después de todo este tiempo, que, que es lo que supuso ese concierto, ese día en concreto ahí en, en, en Vilachoam? Yo creo que es más que una celebración nuestra, fue una celebración colectiva, ¿no? fue una celebración que, de que durante esos 20 años la quitarría existió, creció y llegó hasta aquí, pero también a nuestro lado fueron haciendo muchos proyectos y la escena musical galera cambió, eh, apareció. De repente pues, aparecieron muchísimos grupos de diferentes estilos cantando en galego, cosa que era impensable cuando empezábamos. Entonces yo creo que aquel día fue una celebración de eso, de, para, para prueba pues, que colaboraron más de 50 personas ¿no? en aquel concierto. Que además eh, hubo una canción, precisamente, Pueblo de Artistas, en la cual había 20 grupos en el escenario. <risa> Ese es el mayor ejemplo de todo, en el que ves de, llamamos a, a ver, 60 colaboradores en total, vale, en esa canción había más de 20. Cantando cada uno, a lo mejor, una frase de dos segundos, pero... <risa> Cuando llamas a alguien a colaborar en un festival contigo, y le dices, no, vas a cantar dos segundos, ¿sabes? No, no, eh, sí, sí, pero de cabeza y a la prima, o sea, eso, eso implica mucho de lo que estás haciendo, lo que estás construyendo y lo que has conseguido. con una simple llamada que te venga, no, no, dos minutos, como si es dos segundos, pues si sí es cero. Solo quiero estar sí, ahí la es que... para apoyar y por gracias a vosotros. La verdad es que también recuerdo la, las caras del público, el público lloraba de emoción, ¿no? Y eso es porque aquel día se juntó allí algo más que la tía de arriba. Se juntó, yo creo, que, la escena musical galega, rebelde, que quiere decir cosas y que quiere reivindicarse diciendo que no somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos nosotros, ¿no? Y sí, existimos y sí, estamos dispuestos a crecer y a, y a que no nos silencie nadie. Y al bajar del escenario, en vez de recibir enhorabuenas, recibías gracias. Sí. Eso es una <risa> es hostia. No, enhorabuena, por tu no. Gracias. Ya. Sí, eh, está pendiente el documental, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos un poco, contarnos que, cómo está ese tema, que seguramente hay mucha gente eh, esperando a ver sí. ese momento decidimos que el año pasado eh, deberíamos grabar esa gira, sobre todo centrándonos en este concierto especial que hicimos por el 20 aniversario Y lo vamos a presentar antes del verano, la verdad, pero al final eh, nos llamó Revenidas para repetir este año Y decidimos presentarlo el día antes de que empezase el Revenidas. Lo vamos a hacer allí, en el propio pueblo, en Vila el día 11 de septiembre. Será la presentación, el preestreno, digamos. Esto no lo sabe creo que nadie. Y, y bueno, es un docu de 30 minutos en el cual eso, mostramos la gira del año pasado, también los, un poquito la historia y los cambios de, que ha habido en los grupos, y, y un poco el presente, ¿no?, también. Y, y bueno, mmm, estamos deseosos de poder compartirlo con, con todo el mundo, claro con muchas ganas, lo último ya eh, el próximo disco, porque ya está arrancando por ahí ahora vemos que también, el próximo disco que también creo que está por ahí ya en, en la cabeza por lo menos, sí, estamos componiendo, no tenemos prisa eh, vamos a hacerlo con calma y bien por supuesto no tenemos fecha porque nunca la tenemos y, y hay, hay unas cuantas canciones no sabemos en qué formato saldrán eh, pero estamos en ello estamos en ello, yo creo que el año que viene este año, final de este año, principios del año que viene empezará a haber cosas nuevas por ahí ya Muy bien, pues muchas gracias y nada, vamos a disfrutaros dentro de un ratín la tirada Muchas gracias a vosotros y pucha asturias siempre. Gabriel show de Maquín Barbía y también sí su nombre en directo del propio grupo en ese lado. 长浪 Se en un grupo que en 2023, después de esos años en solitario, pues anunció eh, el proyecto con la publicación del álbum la cresta del Ahora. some news. que viene cargado de energía y música en duro para transmitir mensajes de alegría, esperanza y crítica social a través del pop, la rumba o el redes, siempre con toques electrónicos y con un directo por como podíamos escuchar hace unos instantes al grupo de Genesis News. Y otros avances en la Artija son los murcianos aguacate. Los aguacates que montaron también una buena fiesta en el escenario de paparrilla, en el escenario de Villamón del Pequeño, pero bueno, que pues, se montaron grandes conciertos ahí, en lo que podemos ver estos días en el Cabo de la ¡Vamos! ahí estaba ahí estaba eh, la tarde bueno, no sé, con varios de sus componentes entre el público y vamos a escuchar a la de Moscú que también estuvieron bueno. ese viernes en, el, en la ciudad de pues Artija donde escuchamos este temor vale, pues ¿Es bueno? ¿Te y luego escuchamos la entrevista Pues estamos con Tito, de Ala de Mosca, un grupo de Villena, que está hoy juega en casa, una vez más, porque ya sois habituales aquí en el Rábola del Fija. Sí, este es el tercer año, la verdad que no todos, pero casi, casi. ¿eh? Muy bien, eh, bueno, lo primero quería preguntarte, el, el nuevo trabajo, vamos a empezar por el, final, por el principio, el nuevo trabajo que tenéis ahí, que ya lanzasteis algún tema, ¿Para cuándo va a salir y qué, en qué va a consistir? ¿Cómo estáis trabajando? Son 10 temas, no van a salir para diciembre y la verdad es que ya hemos lanzado tres, que ha sido juegos de idiotas, huye y esta vida es muy corta. Y nada, también la verdad es que hacerlo así es una forma de también adaptarnos a los tiempos de ahora y a los antiguos, ¿no? Que antes no habían LPs, tío, eran todos EPs y podemos. Yo siempre quiero decir el tema romántico de que somos unos retros, tío. A la vieja usanza, pero bueno, también haciendo cosillas evolucionando, ¿no? Porque uno de los temas que hemos escuchado de hoy hay unas eh, bases electrónicas por ahí, estáis metiendo otras cosillas ya aparte de lo habitual ya de, de la de Mosca. Sí, la verdad es que hay que apartarse a los medios actuales y, y la verdad es que también nos apetece, ¿no? Eh, siempre hemos sido un grupo de fusión en los cuales utilizamos el ska como pegamento, pero jugamos con otros. Y en este disco pues queremos jugar más con los géneros urbanos y bueno, tú que te veo ahí la pulsera de leyendas ya has visto que, por ejemplo, con Electric Cowboys es a Ahora hoy por hoy eh, la música electrónica y la fiesta. Qué mejor que en un festival liarla bien. <ríe> Ese es el objetivo. ¿Qué se encuentra la gente este año en, en los conciertos de, de la de Mosca? Sobre todo fiesta. A ver, nosotros lo que siempre cuando no estamos de, haciendo vuelo, estamos tocando, estamos de concierto. Por ejemplo, lo que comentaba antes en, en leyendas, es un género que no, nosotros no tocamos mucho, pero nos gusta siempre, uno, apoyar la música en directo, dos, eh, apoyar los festivales y. ¿Qué que queremos que la gente pues que se lo pase bien? Porque al final ¿para qué va uno a un festival? Para pasárselo bien con los colegas, con la familia, con todo el mundo tío. El disco anterior, el, el último que fue el que bueno yo creo que también más movisteis por ahí A pesar de que coincidió toda la pandemia y demás cuando salía eh, Sembraremos rebeldía, toda una declaración de intenciones Algo muy importante también, aparte de la música, los pues mensajes ¿no? Que es lo que también queréis transmitir eh, con, con vuestros temas además este disco por ejemplo con Uye, con Juegos de Idiotas, siempre damos con un poquito de mensaje porque si quiero por ejemplo Juegos de Idiotas no me he dado cuenta que la gente está más preocupada en grabarlo que después en disfrutar el polo tío, y no sé, yo soy también que he hecho esa, esa tontería, lo he hecho y después ese vídeo no lo vuelves a ver tío, entonces hay que vivir la vida y así ya enlazo con el último tema que esta vida es muy corta, que hay que vivirla pero los mensajes de, más de, ideológicos que, que también traes con eso, lo, lo que te decía Sembraremos rebeldía, eh, bueno, aunque, aunque haya, ya estás ya contándome otras cosas del nuevo, pero como fue un disco que también me gustó mucho y que disfruté mucho, también quería eso, que comentaras un poco, bueno, cómo, ¿cómo lo vivisteis y, y, y qué marca en Ala de Mosca ese disco? A ver, como bien dices, sembraremos rebeldía, ¿no? Es la semillita de esa rebeldía, ya no decimos que sea una ideología una u otra, pero que la gente piense por sí mismo, ¿no? No se trague esa extraña, ¿no? por no decir otra cosa más fuerte, de que lo que le están vendiendo en las redes sociales, la televisión, hoy bueno, no, no, no, no, por ya la televisión, la caja tonta ya no nos cuenta casi nada. Pero las redes sociales nos venden cada bulo que flipas, así que sé rebelde, piensa por ti mismo y contrasta todo lo que quieras y sobre todo vive. <risa> Muy importante lo de vivir y aprovechar y disfrutar el momento que es lo que que, es lo que se hace en un festival como la Artija. Pues es que sois de aquí de Villena también, que supone para, para un pueblo como Villena. Yeah. <laughs> una ciudad que, bueno, que está como un poco eh, perdida, ¿no?, entre, entre el turismo, de la costa eh, interior y demás, el rabo la lagartija que supone también para pa grupos como el Vuestro. Para, para Villena siempre ha sido, la verdad es que, que se haga este tipo de festivales en el pueblo, bueno, pueblo, ciudad, como quiera, hacerlo, nosotros en el pueblo, y es muy importante, ¿por qué? Porque Villena siempre tiene una gran cultura musical, ya sea de como grupos como Maniática, que le sonaba a mucha gente red, y que, como yo, que me he criado con eso con Paco Family, con Banda Hachi con Ingreso Cadáver hay mucha música, sobre todo mucha música también de música clásica y nosotros lo que hemos hecho justamente es unir esas dos unir música clásica y vientos y unirlos en ese escala de combate de festa o de como quieras verlo pues muy bien Tito. vamos a disfrutar nada muy en breve ya con Madre que abre el viernes de aquí de, de Rabo de Abartija y ya con ganas de escuchar el disco entero próximo que tiene nombre ya ¿eh? digamos que en una canción de las que ha salido ha salido el nombre del disco y todavía no es eso y la verdad es que quiero terminar pues, agradeciendo a medios como este que estáis ahí al pie del cañón que os vais a la otra punta de, de, de este país que tenemos tío para pasando, bueno pasándolo bien eso para, para empezar Pero también pasando el calor, el frío y lo hagáis y le dais, bien, le dais vida y le dais ahí un empujón a la música en directo. Eso es de lo que se trata también, desde los medios libres intentar también difundir pues, a los grupos que realmente coinciden en el mensaje que nosotros hacemos también. Muchas gracias. Tito. Gracias. gracias, a vosotros. gracias. Ahora, de Ana Mosca, se nos entrevista y nos vamos ya al sábado, al sábado del laboratorio de artijo, nos vamos con cactus que entraron ahí a, a saco. En de plezier daarvoor de van de afstandsafdrukken. die is aan de versie van de Luna, En het de we zijn de schurken, we zijn de schurken. We zijn de schurken, we zijn de schurken. We zijn Ook nog een aantal andere groepen die we hebben meegedaan, die we hebben niet De Sari Sari Ka. De Universiteit van Buscati, die een de Lider, is van giras, is een de Contrabanda. De leden de paradoxe músicos blancos. De música van de lechemera is Hop, Junto, Kan, een tan característico. En we gira de. Despedida, lo eh, disfrutamos ahí en el lado de la antija, eh, en ese directo también compartieron con el público eh, su actuación. Y bueno, pues vamos a escuchar unos eh, de los temas de, de esa que, que, bueno, que nos sirve también un poco eh, el despedida, el despedida, el despedida, el... de despedida de este. <tose> Raccoglimi di nuovo tra le tue een, Perché ritorno per een, ik heb el tema de densa con Xavi a la cabeza. Seguimos contando de cosas del de la y um, vamos ahora con, con um, seguimos escuchando. con ese último disco, con influencia de la traba chapa, la mamá, eh, bueno, pues, eh, eh, que podemos disfrutar también acompañada de su y acompañada de Luca dos Santos. <tose> navarros, es muertos, también los es los veteranos, ya no los festivales, ese punto, pues, eh, pues, eh, ortodoxos, los ortodóxos, han los muy cortos, con los que han sido los que combinan sido ¿no? los crítica para que los que y políticos, los que han sido los que han sido los que han sido los que metiéndose con la gente, faltosos como ellos, en sido y, y los que han sido los que han sido los que que se le cuenta el lado pero bueno, con ese humor y, y con esa ucranianidad la gente está acostumbrada a, a escucharlos. Y la otra ah, también estuvo ahí, me encanta encontrar Isabel Casanova I'm a little bit crazy. I'm a little bit Eso sí que son ya habituales también en los festivales y también toda la fiesta que monta. En este caso, escuchamos que usáis en directo un acompañamiento de la paladina con Balcan Paragallis, la orquesta de la ronda, en lo cual hablaremos después y os condenamos ahora hablaremos ah, que nos sobre Balcan Paradise, eh, que bueno, estuvieran también colaborando con la paladina de la We gaan de tijd zien gaan de tijd pues, bueno, bueno, pues, de tijd zien we de tijd zien el gaan de de tijd zien de tijd zien de we gaan de Se quedaron aquí montando fiesta en la parrilla, los estudiantes los fritos, muy muchitos. Tan pronto versión en la candela con...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 Los en casi, casi de lager son die están de después de is En na een paar jaar, na een paar jaar, na een paar jaar, na een paar een we gaan de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak van de afspraak de afspraak van de afspraak van de Als que me ik zal het vergeten. Zie ik je op herdenking? Zie ik je op ik je te herdenking? No que... te te Zie ver también en el directo. Va a directo, a la orquesta es está la febrera de 10 mujeres instrumentistas y escuchamos el canal de su un... último no trabajo está este a con esta el, el disco de Balkan Paradise Orchestra. Y bueno, pues después de todo ese repaso que le hemos dado a bola Artija y ese montón de artistas y de gente que ha pasado por ahí, pues vamos a rematar el programa hablando con, con Laura, clarinetista de Balkan Paradise Laura Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos todavía con el Tiza, pero bueno, esa resa en el final y, y tengo muchas ganas de, de, bueno, pues de conoceros un poquito más, eh, llevamos tiempo de enseñarnos, no habíamos tenido la oportunidad de veros en esto hasta el, hasta el pasado sábado. Y, y bueno, cuéntanos un poco quién, quiénes, quiénes sois para más, porque lleváis ya vais a casi diez años, ¿no? ¿Cómo nació el proyecto? Sí, efectivamente, ya son y empezamos en, en 2015, eh, algunas colegas que, que habían coincidido que eran que con la de en la de una población que se llama el Brecht del y, y nada, un poco de de la admiración a diferentes panfarrías de las Madelotas de los Balcanes, grupos eh, como Gorambregoli, Política, Pamperecho, Carria, etc. Y bueno, fue la idea de tocar que me imagino que empezaría también pues eh, tocando por la calle ¿no? porque las campañas es uh, más habitual más que escenarios es andar por las calles no sé si en vuestra casa también os, os, os tocó un poco todo ese tema si sí, totalmente, nosotros empezamos at <laughs> La seguridad, que más está más me encantaría que hubiera un. Podemos ver aquí en Scurries, que también Ojalá. tenemos ganas de disfrutar de la, de la Balkan Paradise Orquestra. Y, y bueno, mientras tanto, pues eh, recomendamos disfrutar de ese disco, de ese néctar, que, que, que va a seguir sonando aquí. Muchas gracias, Laura. Dan toch en we nog niet tante, energética con la persona de al lado, salen bacanes muertos, la otra la que tiene frutos anguilichitos, una falda, y Balcan Paradise, teniendo profundas entrevistas con Abri Gancho de aquí arriba, con Tito de la Música, y esta, en esta última parte con Laura, hablamos aquí en directo, Laura de la Balcan Paradise, con la que ponemos punto final al programa y, con su música, esa música en inglés con que escucháis de principio a febrero de sus directores, que ya están ponidos desde febrero de este año. Y Nos despedimos con los amigos reyes de Balkan Paradise Orchestra. Un sí, soy a todos y para todas esta semana que hayan sido estudiadores. ¡Gracias! De jonge chan. De reine, toren, De si jonge chan. De jonge chan. De jonge chan. De jonge chan. De jonge De jonge chan.